La polarització del debat sobre el conflicte entre Israel i Palestina fa que cada vegada més sigui difícil trobar veus neutrals o, com a mínim, objectives. Avui us volem presentar una organització israeliana que es dedica a recollir els testimonis dels soldats que serviren durant la segona intifada. Uns relats de primera mà que serveixen per a fer-se una idea sobre el que significa l'ocupació dels territoris ocupats de Palestina. Aquesta organització es diu Breaking the Silence, trencant el silenci. I aquestes setmanes troben de gira per l'estat espanyol. Saludam unes un dels seus membres, Simcha Levental. Bon vespre, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la labor a la que se dedica exactamente Breaking the Silence? Nosotros Breaking the Silence es una organización de 700 soldados israelíes, hombres y mujeres, de derecha, de izquierda, eh, de toda parte de la sociedad, que decidimos romper el silencio. Decidimos romper el silencio de lo que nos han mandado a hacer en los territorios palestinos ocupados, Traer la realidad eh, de, de, de la víctima, contar el, la historia de lo que pasa en el checkpoint, contar qué es lo que pasa cuando vamos a hacer un registro de casa, contar qué pasa en la ciudad vieja de Hebrón. Traer la realidad de la ocupación a Tel Aviv. ¿Y qué es lo que están haciendo estos días en el Estado español? Estos días trajimos la exposición de fotos y videos, y los videos son de testimonios de soldados como yo, y nosotros hemos decidido tomar responsabilidad como seres humanos y contar esta historia, explicar que, que una ocupación tiene un precio moral, tiene un precio humano, y queremos llamarle la atención a la gente, ...de estos hechos... ...queremos... Eh, ...parte de nuestra responsabilidad... ...que hemos tomado... ...es contar esta historia. Para que los para, para que lo sepa el oyente... ...el servicio militar en Israel es obligatorio... ...y dura tres años... ...tanto para hombres y para mujeres... ...¿qué significa el servicio militar... ...en la vida de un israelí? El servicio militar como fue para mí... ...fue una de las cosas más importantes... ...de mi vida, yo entré al ejército con una ideología, que yo soy parte eh, del país, y por eso tengo la responsabilidad de ir y a proteger mi país. Fui sí, con una idea que estoy yendo para eh, proteger mi país, para que tengamos seguridad, y me encontré en una situación que estábamos perdiendo la seguridad moral, que estábamos haciendo cosas que nos estaba volviendo entre eh, a una a una comunidad de gente fría, robótica. Lo que pasa es que cuando tú haces un registro de casa o cuando te dicen que no puedes dejarle a pasar a alguien de un checkpoint, ya no lo ves a, a esa persona al mismo nivel como el tuyo. Y eres de 18, 19, 20 años y tienes todo el poder del mundo. Sí. Uh -huh. Es, es cierto que la gran mayoría de los soldados eh, se toman un año sabático después de servir en el ejército para recuperarse. Es muy común. Es muy común. Pero nosotros en Breaking the Silence la mayoría no salimos de sabático porque empezamos a conversar sobre lo que es la lo que hemos hecho y qué qué no qué es lo que nos ha pasado. La gran mayoría de nosotros nos quedamos para trabajar y para hacer eh, para exponer, para reflejar esta realidad eh, de la ocupación. Te cuento. Yo, eh, digamos, cuando entré por primera vez a hacer un registro de casa, los gritos de los niños y y, y, y, y, y la situación me atenó mucho. Me sentía muy incómodo. Pero luego, más allá, cuando lo hacía tercera, por cuarta, por quinta vez, ya no sentía nada. Sentía que eso es lo que me han mandado a hacer. Y luego me empiezo a dar cuenta que estamos generando otra generación de odio, otra generación de vecinos que no son gran amantes de nuestro de Israel. Y, y veo que, que debemos de, de, de, de, de enseñarle eso a, a los israelíes, traer a cada casa y a cada casa en Israel. Pero el asunto es un poco más allá. Una de las fotos en la exposición que tenemos es de un registro de casa, pero no es un registro de casa común. En vez que el registro de casa sea checando y buscando armas, los el, uno de los soldados está mirando un partido de fútbol del World Cup de 2002. Uh -huh. ¿Y qué ha pasado en esa foto? La historia es que es en realidad un soldado que yo conozco. Ellos iban ya varias horas haciendo registro de casas, posiblemente por temas de seguridad, pero se les fue eso. Y de repente, cuando se dieron cuenta que ya era hora del juego, del mundial, se metieron a una casa, bajaron a la, a la familia palestina al sótano, les pusieron seguridad y ellos se pusieron a mirar este partido. ¿Qué? Y esa es la deterioración moral que nosotros queremos eh, eh, reflejar a nuestra sociedad. Uh -huh. uh, ¿Les quedan secuelas psicológicas a, a muchos soldados cuando terminan el servicio militar? Sabes, te digo, la verdadera víctima de nuestras acciones es el pueblo palestino. Y nosotros no tratamos los que nos está pasando a nosotros personalmente, nosotros... Estamos muy interesados a um, quitarle eh, el, el cubrimiento de ojos a, a la víctima y exponerla y decirle a nuestra sociedad, miren cuáles son las consecuencias de nuestros hechos. ¿Y, cu y cuáles son las consecuencias de no ir al servicio militar? ¿Qué, ¿Qué supone para un israelí negarse a servir al ejército? Nosotros no llamamos a gente no ir al, al ejército, pero sí hay mucha gente que no va. Nosotros lo que queremos que la gente sepa es que no se puede hacer una ocupación eh, sin un precio moral. Y nosotros pensamos y creemos que este precio... Lo deben entender cada y cada persona que va a servir en los territorios palestinos ocupados. Nosotros nos educan y nos dicen que, que debemos de ser eh, humanos, que debemos de llevar un nivel moral alto, pero luego nos mandan a servir en Hebrón, nos mandan a hacer eh, checkpoints y allá perdemos las líneas rojas nuestras, Y, y nos convertimos realmente en, en gente fría y robótica, y, y eso es un proceso muy, muy negativo. ¿Y, y, y, y cómo, cómo se enseñan en el ejército a, a tratar a los palestinos? ¿Qué, ¿Qué indicaciones os dan? Siempre nos dicen que hay que tratar la gente bien, que hay que sonreírle, pero no hay ninguna forma de tratar a alguien bien, de decirle a alguien en una forma bonita que hoy es toque de queda. Yeah, pues me... por más que te digan, y también lo que estamos tratando de hacer, mira, de vez en cuando mete a uno a la cárcel, dice él, le dio una cachetada a un palestino, a la cárcel por, por un tiempo, ¿no? Sí. Pero lo que están tratando de hacer es decir que estos son casos aislados. Lo que la exposición nuestra está tratando de enseñar, que la misma ocupación es violenta. Y, y no se puede hacer en una forma moral. Y no se tratan de casos aislados, sino es es esa la ocupación. Porque, por ejemplo, para, para que lo entienda el, el oyente, ¿qué supone para un palestino tener que cruzar un checkpoint cada día para ir, por ejemplo, al trabajo o a su casa? Imagínate que a la mitad de la Gran Vía paran unos chavales de 18, 19, 20 años, uh -huh. y ellos deciden si vas a poder pasar o no vas a poder pasar. Hoy solamente van a pasar hombres de más de 40 años, y mañana, solamente, eh, mañana no va a pasar nadie. Uh -huh. Un joven de 18, 19 años, con todo el poder del mundo, que no sufre ninguna consecuencia por sus hechos, Solamente imaginar eso y uh -huh. entiendes qué quiere decir un checkpoint. Solamente imaginar... Uh -huh. Yo los invito, vengan a nuestra exposición y van a poder entender un poquito más qué quiere decir sí, estar sí, claro. parado en un checkpoint. Tenemos aquí una película de, de, de, de un checkpoint. Uh -huh. y, y, ¿Y, y, ¿Y quién decide quién pasa y quién no pasa? ¿Lo decían los mismos soldados o son, son órdenes que llegan de arriba? Las órdenes son de arriba. Uh -huh. pero posiblemente un día te van a decir, cuando yo estaba, eh, nos han dicho, bueno, hoy ah, posible hay un atento, y hoy nadie pasa. Uh -huh. El día siguiente todos pasan y no los checas ni nada. Pero el, la posibilidad que tienes de parar, de checar y decir a alguien, eh, esa es... Eh, es, una, es algo peligroso. Nosotros sabemos dónde eso empieza y no sabemos dónde termina. Uh -huh. Imagino que un soldado israelí eh, tiene la posibilidad, si, si lo conviene si lo cree conveniente, de, de abusar un poco del poder que le dan sin temor a, a ser castigado. El abuso del poder es algo humano, ¿no? Uh -huh. A uno que le das fuerza lo va a abusar. Está claro. Si quiera que sea israelí, si quiera que sea de cualquier otra nación... Y esa es una cosa bien, bien peligrosa, especialmente cuando se trata de alguien así joven, que está tratando gente de otra nación, que no tiene leyes que son claras. Pero eso no es el tema. O sea, el tema es la, la grande foto de las cosas cotidianas. Uh -huh. la, las cosas que pasan cada, cada día. Si un palestino quiere ir de Belén a Ramallah, que es el centro palestino, le puede tardar cuatro o cinco horas. Uh -huh. si, si uno colono quiere ir a esa misma distancia, le toma 20 minutos, a lo mejor 40 minutos. Uh -huh. El palestino está pasando por varios eh, checkpoints. Incluso si, por ejemplo, alguien de Hebrón quiere ir a Jerusalén, no tiene seguro que le dejen pasar, ¿no? Es probable que, que no le dejen pasar y no pueda ir a, a la ciudad. Sí, pero es más que eso. En Hebrón hay casas que hay calles que ya llevan 10 años cerradas y son esterílicas. Uh -huh. Gente que no tiene acceso de su edificio hacia la calle debe de salir de, de la sociedad y debe de salir de la parte de atrás. Uh -huh. y, le, y en Hebrón se trata también de una ciudad palestina de 180 personas, una ciudad donde a la mitad de la ciudad, en el centro de la ciudad vieja, hay 800 colonos, 550 soldados eh, guardando y cuidando a estos colonos, uh -huh. y dos tipos de ley. Una ley para los colonos, que es la ley israelí normal, Y los policías son los que enfocan esa ley. Y después la ley militar y la ley de territorio ocupada para los palestinos. Uh -huh. En Hebrón se ven a la mitad de la ciudad los checkpoints, a la mitad se ven los registros de caza. Eh, una de las misiones que, que, que, que los soldados ahí están obligados a hacer o pedir, no obligados, o sea, son ya gente de edad, y ellos tienen la responsabilidad por lo que hacen, yo también tengo responsabilidad porque lo, por lo que yo hice y, des, y y una de las misiones de ellos es distribuir la vida de, de la gente de la de esa zona. Uh -huh. Y eso es una misión militar. Sí, sí. Uh, ¿Trabajáis con con colectivos palestinos, con organizaciones, colaboráis con ellos? Breaking the silence. Tenemos la misión de traer esta realidad a la sociedad israelí, uh -huh. reflejar la situación de la ocupación, enseñarles qué nos es, es lo que nos han mandado a hacer, y por eso nosotros nos enfocamos solamente en nuestra sociedad. Uh -huh. ¿Y cuál es la reacción de la sociedad israelí en general cuando a vuestro mensaje? En general nadie nos está es es esperando en línea eh, a escucharnos. Pero sí hablamos cada año con 3.000 gentes, 50% de ellos antes de, de ir a servicio militar. Tenemos entre 250 y 350 eh, tours y eh, citas educativas en diferentes instituciones. Tenemos, eh, colectamos 100 testimonios anuales de... De colegas de gente que estuvo en el ejército en la segunda intifada uh -huh. y y las publicamos pues es nosotros tratamos de llegar a cada casa en israel y que conozcan esto y les exigimos que tomen responsabilidad por lo que nos han hecho los que lo que nos han mandado a hacer y también que tomen difíciles decisiones. Uh -huh. ¿Y habéis recibido alguna presión del gobierno israelí para que abandonéis vuestro trabajo? No. Nosotros no somos la víctima, nosotros no somos los que estamos eh, en, en, sufriendo de esto. Los que están sufriendo son los palestinos, ¿no? Y nosotros estamos en un país democrático y tenemos eh, la posibilidad de expresarnos, de publicar nuestros testimonios, de hablar en la prensa, y no sufrimos... Eh, de problemas con el gobierno. Uh -huh. Queda claro. Bueno, simcha de se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias por atender la llamada de IBT Radio y esperemos que algún día podáis traer esta exposición que creo que debe ser muy interesante a, a las Islas Baleares. Muchas gracias y les recuerdo que estamos aquí hasta el 20 en el Círculo de Bellas Artes, muy bien. en Madrid. En para. Madrid. Nos pilla un poco lejos, però bueno, si, alguien, si algun mallorquí va a aquest Cap de Sant a Madrid, ja ho sap. Que vagi a veure l'exposició de Breaking the Silence. Sim Chalet Vental, noches, muchas gracias. Buenas noches, bye bye.